¡Ey Dios! Es más fácil que, que entre por el ojo de, de un aguja, un camello que este loco se salve porque se entristeció. ¿Qué más? Palabras de Jesús. palabra de Jesús cuál? Palabra de Jesús. Otra palabra de Jesús. Juan 3.17. ¿Esa palabra de Jesús? Juan 3.17. Dios no envió al Hijo al mundo. ¿Ah?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 Más que con ojos de la cibia Porque pero el problema está aquí en la mente, man. Pero somos religiosos. De repente apareció el señor y se le apareció a la mujer, ¿va? "Ey, ¿cómo estás, pelangocha?", le digo. "Y la que, ¿cómo deciste? Pelan. Gocha. ¿Sala pelangocha? ¿Y por qué decís eso? Anda, llama a tu marido, pues. No tengo", le digo.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 Morenazo Ojo verde No Se ponía de contacto Y sabe que hacía el ingrato